Me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé.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 De la mañana. Radio 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.